El señor, sentado y con la vista aparentemente perdía pente los desconocidos. Nun era quien pa creyer lo que veía. De su truco, aquella señora cu entrar en metro y arrimando per unos gullos en yutaos de rimela arrimaras arreculando al hombre que, solo cinco minutos en antes, recibiera de mano de la tala mujer una colosal ñoclada que lo dexare, mirando pa al tiempo cuya ya refundiaba un gochu, y agora casi que metía el culo una regaza. Era increíble. Próxima estación. Fontana la muya desfungarataba, con más y más cada vegada. El tremparo. De sopitu ella y los 180 grados, miró a Eliomet con gullos húmedos y espetó y un besumetanes el focicu. En sin mediar palabra tornóse de nuevo y salió en escapa la puerta que de aquí en abriera. Y el bochu sonrió como un neno en recibiendo un regalo inesperado.